...y nos preguntamos esta noche... ...¿existe la casualidad? ¿El universo conspira para que pasen cosas? ¿Y hace que lo imposible se convierta en posible? Con Josep, guijarro que está a favor de la casualidad... ...que ha escrito varios libros... ...Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches... ¿Existe? Ay. Claramente hay una fuerza desconocida que guía muchas veces eh, lo absurdo, lo acausal, para que eh, ocurran cosas que podemos interpretar eh, desde nuestro punto pues como indeterminación, azar o destino. Manuel Carvellal, muy buenas. Buenas nit. ¿Existe la casualidad? Eh, define casualidad. Ya empezamos. <risa> claro, ¿Cómo claro. se nota que eres gallego? Es que, pero, claro, a ver, a mí me gusta mucho la, definición... la casualidad es mágica. No. No. Vale. Yo creo que nos hemos entendido todos, parece que como ya llegó hay que incidir en eso, exactamente. Bueno, me, me, me pido, si sí. hablamos de casualidad mágica, yo no creo que hayan eh, modelos de casualidad sí, mágica, sí, pero no mágica. Eh, pa, es para que me entiendan, el, el, el, el, el, de, el debate que creo eh, hay que... Realizar esta noche es el que, en 1920, dos eminentes científicos, uno poco conocido, que se llama Albert Einstein, y otro eh, que es eh, Niels Bohr, uno, digamos, eh, decía que todo el universo era predecible y ordenado, y que, por lo tanto, todas las cosas que ocurrían eran causales... Y Born respondía que, que no, que había una fuerza eh, en el universo que tendía hacia el orden y que eh, bueno, esa fuerza era tan desconocida que podía hacer eh, que, que todo, todo lo que entendemos como realidad se derribara y se pudiera poner en marcha otra vez, tendiendo de nuevo hacia ese orden. Esto llevó consigo a aquella famosa frase de Einstein de... Dios no juega los dados, ¿no? Yo creo que esa es la historia. No es mágico o no mágico, sino es un debate científico acerca de... Pero si alguien todo... respondió esa frase diciendo que sí, juega los dados y además los tiene trucados. Sí, eso es lo que o sea, decía de hay, hay una causa para todo. Yo creo que el problema, a mí me gusta mucho... O sea, la tú definición. crees en la probabilidad. Yo creo que todo ocurre por alguna razón El problema es nuestro desconocimiento de esas razones Y a lo largo de toda la historia de la ciencia eh, Por ejemplo, eh, si de repente tú tienes los ojos castaños tú, Tu mujer tiene los ojos castaños Y de repente te sale un niño con los ojos verdes Pues me cargo al butanero <risa> Pero además un tipo de verde, un tipo de verde esmeralda muy particular Que Similar tiene... al vecino. No, no, peor, que tiene su padre. Host... Ah, bueno, claro. claro, entonces dices, la hemos liado. Y es normal que eso crease unas situaciones delicadas en la familia hasta la llegada de Mendel, que descubrió que hay una probabilidad de que una herencia genética salte una generación. Uh -huh. Es una casualidad que el niño aparezca con los ojos del abuelo, No es una casualidad, pero hasta que no se conocieron los mecanismos genéticos, se podía decir bueno, pues que eso es una fuerza desconocida. Yo pienso que nos queda muchísimo por saber, y a mí me encanta la definición que hizo Voltaire, que decía que llamamos casualidad a, la, a una causa ignorada, de un efecto desconocido claro. la casualidad es nuestra claro. ignorancia sobre las razones que tiene un fenómeno claro, pero... vamos a dejar ahí que Mado Martínez nos diga alguna cosita, Mado, ¿tú qué piensas? buenas noches ¿de qué color claro. tienes los ojos? Buena... Buenas, buenas noches <risa> pues mirad, yo creo que, que, que una de cal y una de arena yo siempre he pensado que La, la causa, la casualidad es muy azarosa. Yo me acuerdo que cuando me fui a vivir a Londres la primera vez, yo eh, nada más que decía, ay, yo quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, quiero una bicicleta, por favor, me gustaría tener una bicicleta, una bicicleta. Pero en aquel momento estaba económicamente mal y no podía comprarme una bicicleta. Entonces, eh, me acuerdo que. un día Yendo al metro, lo primero que hago cuando me encuentro en el metro y tal es una bicicleta preciosa, roja, monísima, con un cartel que decía, se regala. Mónica Bellucci, Mónica Bellucci, Mónica Bellucci. <risa> <risa> Ahí estaba mi bicicleta, o sea, todavía la conservo, me la traje luego a España y todo. O sea, la Fuiste tú quien la robaste, ¿no? No, no, pero cuando volví a casa mi compañera de piso me dijo, ¿qué has hecho? Sí que pensaba que la había robado, pero no. Y también pues me acuerdo que cuando estaba haciendo eh, mi tesis doctoral, pues todo lo que yo veía en la biblioteca, en todos los sitios, cada vez que había una revista, lo que sea, era una referencia a la poetisa que yo en su momento estaba estudiando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tenía mi mente abierta, porque yo me estaba fijando en cosas que en realidad pues yo estaba interesada, ¿no? Y además, pues también creo que el ser humano haya patrones hasta donde no los hay. Y hay estudios que, que, que lo, que lo que evidencian, ¿no? Que, que, que somos capaces de, de encontrar patrones incluso donde no los hay. Ahora bien, Mado, acabas, de, acabas ahí... de decir la palabra mágica y que es, eh, eh, digamos, el debate. Hay que centrarlo, creo yo, en, en eso. ¿Es la casualidad? ¿Sigue un patrón o, de, por, por, por alguna razón que desconocemos, hay causalidades que escapan a ese patrón. Yo creo que el patrón se lo damos nosotros y el significado también a joseph yo te admiro muchísimo, me he leído <ríe> tus libros y tú pones casos que a mí me dan que pensar, por eso digo uh -huh. que una de cal y una de arena, en, en, en un tanto por cien importante, pienso que es como yo lo he explicado pero en otro, en otro porcentaje de ese tipo de casos, ya sincronicidades, nos meteríamos en ñun y tal, que tú dices es que, es que ya, esto ya, mucho patrón no puede ser. Ha puesto Javier Sevillano en el perfil de Twitter, en el perfil de la Rosados Vientos, la encuesta para saber con quién se está a favor. De, Josep, de Manuel, de si es esto no la casualidad. Manuel está negativo sobre la casualidad. Yo te voy a hacer una pregunta, Manuel. ¿Qué Pero que ponga no, a un ejemplo eh, eh, de Yo te, voy a, yo te voy a poner un ejemplo. <coughs> una historia que he investigado personalmente, que ocurrió ocurrió así. Año, creo, 1995, todavía existía ETA. ETA iba a atentar en Zaragoza, en una casa cuartel. Un coche con 20 kilos de explosivos se avería a 50 metros del objetivo de atentar se avería ese coche y ese coche tiene es una matrícula, una matrícula doblada una matrícula falsa pero piden a un ciudadano a una persona que pasaba a un, por a la un, calle concretamente a un señor que estaba descargando cervezas claro, en un bar y le piden que si puede empujar el coche le puede ayudar, como toda la persona dice, sí, pero el hombre a la hora de empujar el coche lo hace en la parte de atrás y ve la matrícula y dice esa matrícula es la de mi coche de dos millones. Es la de mi coche. ¿Qué pasa aquí? Y entonces él se asusta, los terroristas, y todo ya lo ve reaño y otro más, eh, se dan cuenta de que pasa algo extraño y se va corriendo. Y ese hombre, y esa casualidad, salvó la vida a decenas de personas. Es, el, es, y, es un y, caso que yo pongo en mi libro, Es que Es un imposibles. caso extraordinario. ¿Y, ¿Y Zaragoza, cómo se entonces, explica esto? Zaragoza bueno, entonces el, el, el tenía... Puedo el experto. ¿no? <risa> claro, no te pasa. Te... Déjame, déjame contar. No, ¿eh? porque... ¿Sabéis cuál es el problema que yo veo en este tipo de... de...? No, no, te respondo. El problema que yo veo en este tipo de casos aislados es que... No, no, no aislados. No, no, no. Es que hay centenares. Es que... Claro. no, El problema es que no hay centenares. Hay millones de casos en que se producen eh, situaciones que no tienen un eco, una trascendencia mediática, porque nadie la recoge. Uh -huh. Eso nos pasa constantemente en el mundo de las anomalías. ETA ha tenido, comandos de ETA han tenido percances e incidentes en tantos años de sí, millones sí, pero de el que sí, sí. empujaba ese coche a 50 metros... Era el propietario, era de, la el propietario de, claro. esa de esa matrícula. Pero, no pero en todos los demás casos, en que hubo, hubo alguien que empujó una matrícula doblada, no era el propietario. Claro. Claro. Ay, y por de probabilidades... es que hay, hay una, una especie de... Antes lo has dicho, el, el, el universo conspira. Es una frase de Paulo sí. Coelho que a mí me irrita bastante. Sí, bueno, me pues, da igual. El, no lo inventó él. El ¿eh? universo conspira. Tampoco para lo Que no dado se produjese meto... ese Ay, atentado, sí. pero no movió un puto dedo para que hubiese mil víctimas de no, ETA no. o más de mil a lo largo de su historia. Pues vaya mierda de, de universo que conspira. No, sí, sí, pero sí, estás, sí. Estableciendo, <ríe> estás estableciendo un patrón erróneo. Y es que hay un una, una, dios, Salvador, eh, que se encarga de no, bueno poner. Coincidencia en un lado. No, aquí, pues, no, venga. no, no se trata de eso. Estamos eh, remarcando el hecho de que en la ciudad de Zaragoza, en ese momento, habían dos millones de habitantes. Y de los dos millones de habitantes, de 2 millones de habitantes, solo uno podía identificar esa matrícula como propia, que era el propietario de un vehículo Renault que no era el que estaba empujando, con esa matrícula. Y naturalmente da parte a la policía y gracias a eso eh, se evita una catástrofe. No es un caso aislado. Ahí, como, como el tema de la, de la serialidad o de la coincidencia, ah, ah, está tan íntimamente ligado a nuestras experiencias vitales, han habido desde psicólogos, desde físicos, matemáticos, eh, estadistas, etcétera, que han intentado abordar el tema desde sus respectivas facetas. Y lamentablemente ninguna explica globalmente eh, lo que es este fenómeno. Yo estoy de acuerdo, es que no estoy de acuerdo contigo, en que, o, o con Mado, para ser exactos, que, eh, que nosotros le dotemos de significado, a la coincidencia es un hecho más cultural que otra cosa y te pongo un ejemplo brevísimo que creo que lo ilustrará y que cuento en uno de mis libros también una chica que es oyente además de Onda Cero eh, pues muy creyente en Dios Atraviesa una, una profunda crisis religiosa y eh, se muda a la isla de Sicilia después de una serie de avatares personales y le pide, Dios, si realmente existes, si tengo que creer en ti, mueve mi cama. Poltergeist, ¿no? Puedes pensar y tal, porque inmediatamente se empieza a mover la cama, se empieza a mover el, el, el armario, la lámpara. Bueno, en realidad era un terremoto que estaba sucediendo en la isla de Sicilia, como consecuencia de, del, del Etna. ¿no? Lo que para el mundo entero fue un terremoto, para aquella persona fue señal. una señal. Evidentemente, esa interpretación fue propia, pero porque pidió. La coincidencia es que pidió eso y sucedió. ¿Sabes cuántas veces he pedido yo eso mismo? Y la Bellucci, y yo, ¿no, no te la dan? No, no, pero como lo he pedido muchas veces, hubo una ocasión en plena oleada gallega, que yo estaba en una de mis crisis existenciales, y me pasó exactamente eso. Un, un terremoto. Uno de los movimientos sísmicos que hubo en la provincia de Lugo, que llegó hasta Betanzos y que se notó, vamos, y yo me cagué ahí, dije, pues va a ser verdad que existe. Dios existe. Y esto es un ejemplo perfecto de lo que yo he dicho muchas veces, que olvidamos en el mundo de las anomalías, por mucho que Bruno se rebote, que es el sesgo del superviviente. Nosotros es verdad, seleccionamos una serie de situaciones porque se amoldan a nuestro relato, pero... Esa misma chica, como yo, probablemente un millón y medio de veces pidió esa misma prueba y no ocurrió nada. Entonces, si tú no, no, todos fue, fue, días... la, fue la primera y eso es lo curioso. Bueno, y, y, no, es mi, no es mi experiencia, pero porque, te pongo te voy, ejemplo, te voy a poner una personal. Un ya que has puesto una personal, te voy a poner una personal. Estaba rodando con un equipo de televisión en los alrededores de Montserrat. Y mi mujer estaba en Madrid eh, para ir a visitar a sus padres. De repente... Tú sabes lo que ocurre en los rodajes, que pasas mucho tiempo al lado de hombres, eh, que estamos de cachondeo y tal. Eh, me dice da Dani Uveda, que era el cámara, puedes ir a buscarme un filtro polarizador al coche y mmm, conforme estoy sacando el, el filtro se me ocurre una maldad. Digo, sí le digo a estos tíos que al, al, al coger el filtro me he dejado las llaves dentro, estamos en un camino en medio de la nada. ¿Cómo salimos de esta? Porque el cierre automático del vehículo eh, evita que pueda volver a coger las llaves. Y en ese instante me llama Patricia para decirme, ¿dónde estás? <risa> Digo, pues, estoy en marcha... Eso no es casualidad. ...rodando. Eso. Dice, tienes que venir puedes... inmediatamente. Digo, ¿inmediatamente a dónde? Dice, es que ¿qué? se ha cerrado el coche bueno. con las llaves dentro y no sé cómo sacarlas. ¡Qué bueno! ¡Joder! Casualidad, ¿eh? Es Un casualidad. saludito y... Yo te voy a hacer otra pregunta, te voy a contar otra cosa y quiero que me la expliques. No, yo te hace, voy a poner no, no, un no. ejemplo gráfico. Porque yo, los yo, yo también te voy a poner están, un ejemplo. Están... Hace 30 años, hace 30 años, ¿eh? yo, yo, puso un anuncio en una revista y dice, se busca gente que le interese estos temas. Contestaron dos personas, dos personas. Una era Javier Sierra y otra eras tú, Manuel. Eh, yo estoy aquí gracias a eso. ¿Fue casualidad? No. Entonces, ¿qué fue? No lo sé. ¿Pero quién más te iba a contestar un anuncio tan ridículo? O sea, <risa> sí, sí. ¿quién esperas que te contestase, Mónica Bellucci? No, no, <risa> no. Queremos Qu encontrar... Quería que me contestara alguien como tú. Queremos encontrar Un significado trascendente, y yo he pasado por esa etapa. Yo recuerdo que cuando nosotros éramos adolescentes, ese rollo de la nave nodriza que decía Benitez, lo veíamos por todos lados. Todo eran señales. Llegabas a cualquier lugar, yo recuerdo en el caso Galdar, por ejemplo, llegar a la población sin saber dónde vivían los testigos, llamar a una casa, y yeah. era allí. Eso es una casualidad. No, eso es que yo me fui a buscarlo allí. Sí, pero, ay, joder, ay, mira que mira. hay casas, y viste claro, con bueno, ella la mira, primera. Hace, hace, el año pasado, creo que que fue, más aquí os, cacho, os cachondeasteis mucho del tema, de una forma absolutamente extrasensorial, Moisés Garrido, viendo un vídeo del nodo, encuentra en dos frames una imagen de, del nodo en el que aparezco yo antes de haber nacido. Porque es que soy yo, o sea, sí, sí, es sí, que el tío... De... Es, es que no se exactamente... puede negar, no se puede negar. Además era en el nodo. Tú sabes el recorrido que se le podría sacar a esto, sí, sí, o sea, sí. alguien sin escluso... Es un viajero temporal. Claro, claro, a ver, yo la edad que tengo, que aparento, en el... que no soy yo, claro, evidentemente, la edad que aparenta esa persona idéntica a mí es de unos veintitantos años. Yo sé que a los veintitantos años no viajé en el tiempo, en un universo paralelo no lo sé, pero en este yo no viajé en el tiempo. Si aparentase sesenta o setenta, ochenta, te diría, oye, pues a lo mejor el día de mañana me hago un viaje. ¿Eso tiene alguna relevancia? ¿Tiene alguna trascendencia? No, es que los seres humanos tenemos dos ojos, dos nariz, o sea, una nariz, dos orejas, podemos, tener, podemos tenerla más grande o más pequeña. El que la nariz, no, no. Pero es, hay una serie de limitaciones matemáticas y hay una serie de combinaciones posibles. Y es lógico que cuando van multiplicándose la población del planeta, en un momento determinado, se repitan. Claro, claro. ¿Hay algo de trascendente es o de cósmico? Esa es la explicación, pero evidentemente... Es curioso, que es sorprendente, que encima que lo encuentre Moisés en un vídeo del nodo. Escúchame, evidentemente que tú llames a la puerta buscando un testigo y resulte ser la puerta que estás buscando o te encuentres eh, o alguien tan parecido a ti que genere ese impacto, la interpretación psicológica es libre ahí estoy de acuerdo, no podemos pero eh, no solo hay islas pero pregunta pero la, la pregunta no casos parecidos y dices, Joder, hay un patrón, no, no hay un patrón la pregunta es, hay un sésfugo del superviviente <risa> clarísimo y dale con porque yo he llamado a mi yo no Puerta, sé si la casualidad existe es claro. pero los pesados y repetitivos sí Pero es que esa bueno, verdad, y deberíamos tener en cuenta ese elemento eh, hombre, está, con claro, si en el nodo, tienes que ser superviviente con Almadía Rosa Vientos, <risa> algún comentario hemos colgado en internet esa encuesta de si a favor de la casualidad o no, quien gana el debate, si sí, Josep y Guijarro Manuel Carpellal. Hasta ahora, hasta ahora, gana Giuseppe con bastante ventaja. Eh, de goleada. Gana, eh, sí, bastante ventaja. Esto sí que no es casual. Y nos dice Gaby, nos cuenta una experiencia personal con el modelo y dice lo siguiente. Yo cuando dice a la Mili. Qué viejo soy, dice. Estuve de conductor de un general. Cuando hizo la mini, mi padre estaba bajo el mando directo de un teniente que era la misma persona. Mi padre me enseñó la foto que se hizo con él. Y Lorena nos eh, señala lo siguiente. Existen muchas casualidades que ninguna tiene explicación. Me gusta la teoría de Mado Martínez de tener la mente abierta hacia algo. Mado pues la verdad es que yo eh, escuchándose eh, mm, me he acordado de, de, de los sueños telepáticos que, que creo que son todavía más difíciles y más mm, tienen algo más como más de inquietante que, que lo que podamos interpretar como casualidad que al final puede ser una probabilidad muy grande vale y, pero hay sueños de, de personas que tienen las dos personas el mismo sueño la misma noche generalmente hermanos o parejas de novios o cosas así con una serie de detalles y una serie de extrañezas que eso sí que ya es difícil que dos personas sueñen esa misma cosa con esos mismos detalles, con esos mismos colores narrativas, personajes y, y, y que sí que me resulta realmente incluso más inquietante que lo que nos pueda pasar en la vida cotidiana, ¿no? de decir pues eh, esta persona soñó que iba a un bar y había una persona que era negra y se estaba bebiendo una cerveza con que bebía sangre y detrás había alguien que le estaba mirando así y pasaba una persona que tenía un abrigo blanco y que esas dos personas tengan el mismo sueño exactamente, que no tenga nada que ver ni con una película que hayan visto ni nada así eso sí que me parece un poco raro bueno, pero en cualquier caso eso sí puede ser abordado desde otras perspectivas, como la parapsicología puedes creer o no puedes creer, la telepatía etcétera, ¿no? pero existe una fuerza en el universo que es capaz de ordenar las cosas no con procedimientos casuales, sino a causales. Hay, hay eh, infinidad de casos que remiten, por ejemplo, a la repetición, a las serialidades. Accidentes que son protagonizados por un determinado vehículo y, o, o noticias. Esto estoy seguro que lo ha eh, podido ver la mayoría de nuestros oyentes. Hay un accidente de avión después de mucho tiempo, mucho tiempo de no haber accidentes aéreos. Y no pasa una semana que hay otra noticia de avión estrellado y, como dice el refrán, no hay dos sin tres, vemos una tercera. Podríamos pensar, efectivamente, la prensa ha focalizado en porque hay accidentes aéreos todos los días y ha focalizado en esto porque el primero ha sido tan importante que ha habido no sé cuántas víctimas. Pero es que en cosas menos llamativas ocurre igual. Hubo un tipo, eh, Kammerer se llamaba, que se obsesionó a tal extremo Con, con el asunto de la serialidad que comprobaba eh, la butaca de, de, del cine que le daban, miraba cuántas personas vestían de rosa y cuántos llevaban zapatos azules y llegó a establecer una serie de patrones que hoy día podemos todavía eh, utilizar para saber si existen esos, esos eh, patrones seriales y existen Ahora, ¿tienen sentido? Eso es lo curioso. Claro. A mí pues me recuerda sospechosamente que, a perdona. eso que te dicen de que cuando tu mujer se queda embarazada, empiezas a ver embarazadas eh, por sí, todos los lados. pero eso es una cuando historia psicológica. Coche, claro. Empiezas a ver tu coche en todos lados y siempre ha estado ahí, sesgo del superviviente. No, ah, eso es, coches, es el <risa> sistema de atención reticular de ascendente, y el onda, claro. y Por cierto, Manuel, pierdes, ¿eh? Piérdese. Con sí, 38% ganaste la semana pasada en la casa y ganaste. Hoy tienes un 38% y Josep, tienes complicado? un 62%. Claro que sí, porque eh, hay mucha gente. me a... parece muy poco, ¿eh? Porque eso quiere decir que hay un 38% de gente equivocada. <risa> no, hay un sesenta y tantos por ciento de gente que reconoce su ignorancia y se resigna ¿Eh? claro. que es lo que yo creo que los llamando la. tontos no, no, no, no, es que yo creo que no debemos resignarnos jamás al desconocimiento o sea, aunque muramos en el empeño o sea, tenemos que entender o aspirar al menos a comprender la mecánica es lo que dijo Stephen Hopkins cuando cogió la cátedra el que él aspiraba a entender cómo funcionaba el universo y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar todos Tú imagínate... o sea, atribuir a una fuerza de Desconocida, que ordena... Sí, eso se llama gravida, gravedad, eso se llama física, y ahora el gran problema que tenemos, que lo hemos tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad, estamos en el año 2019 y nos queremos que lo sabemos todo. Pero y tú, no tú imagínate, que Manuel, que al salir de Onda Cero, eh, de la puerta, te encuentras un sello de correos, y dices, uy, qué curioso, un sello de correos, y ese día ocurre algo muy bonito en tu vida. Que al segundo día que vienes a Onda Cero, sales y encuentras otros sellos de correos y te vuelve a suceder algo bonito en la vida. Claro. La tercera vez que veas un sello de correos, estarás esperando que algo bonito suceda. Y esto, te guste o no, sucede. ¿Qué es un patrón equivocado? pero oye ojalá me encuentre yo un sello de correo lo que deberías hacer entonces es irte corriendo a la oficina postal más próxima pensad, pensad siempre cuantos. pensad siempre que siempre hay alguien a quien le toca la lotería ¿vale? sí, sí y, es lo que estaba pensando y, yo